noches a todas las personas que nos están escuchando comenzamos una nueva edición del programa la tertulia aquí la última del año 2009 aquí en los micrófonos de, de la radio 93.4 hoy como último programa pues, vamos a tratar de que sea un día interesante y, y de abordar algunas cuestiones importantes de ...que han sucedido en la última semana, así como otras cuestiones estructurales ¿no? que, que se han desarrollado a lo largo del año. Como cada lunes aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa de Fija, está con nosotros David Belli. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, está también José Manuel Reyes Secretario local del Sindicato Andaluz de Trabajadores Hola, buenas noches bueno, no sé, Que la semana pasada no pudo acudir y, A novillo de vez en cuando A, a, a, a novillo, José Manuel Y está también con nosotros Salvador Duzamante Portavoz local de Izquierda Unida de Ayuntamiento, buenas noches Hola, buenas noches Se tiene que incorporar, que viene un poco tarde Pero está acá en nuestro contertulio Fernando Rivera ¿eh? y vamos a tratar de hacer también una, una entrevista a través de vía telefónica, pero eso será más, más adelante ¿Eh? comenzamos ya aprovechando que está aquí sábado con nosotros y que esta es la última tertulia del año y él ha participado en, en alguna ocasión en el programa Si te parece David? Pues comenzamos haciendo un balance ¿no? de la política municipal en el Ayuntamiento de Éfija Bueno, aquí tenemos para hablar un montón de todo lo que ha sucedido en el año, pero prácticamente podemos decir ¿no? que, bueno, que la línea política en el ayuntamiento de los diferentes grupos políticos pues sigue siendo la misma desde que empezó la, la, esta legislatura. Hemos visto como el tripartito, Partido Popular, Partido Andalucista, y Partido Socialista Cisano socialista, Independiente, pues han continuado con la misma política que de oposición que en el mandato anterior eh, prácticamente la misma, ¿no? Nos han desmarcado. En, esto, ...en lo que va de legislatura de 2009 prácticamente... ...salvo en algunas algunas cuestiones... ...pero bueno, hemos visto que fundamentalmente... ...siguen bloqueando algunas cuestiones muy importantes... ...como hemos visto en temas de operaciones de tesorería... ...y demás, y otros asuntos también importantes... ...y bueno, eh, en definitiva... ...pues eh, el Partido Socialista... ...salvo la cuestión más importante que, bueno... Eh, ...ha tenido un poco de, de lentitud, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no?, que ha sido lo de la aprobación del, part... del, del Plan General de Ordenación urbana, urbana, ¿no?, y yo creo que prácticamente este año la política de ESEA también local, al igual que en el resto de, de la geografía eh, estatal, ha estado marcada, ¿no?, pues por la crisis económica, ¿no?, y bueno, pues la respuesta que los, desde los ayuntamientos se han tenido que dar... ...a las situaciones que se está creando en todos los municipios... ...por un lado, pues... Eh, ...lo que son los, los ingresos, ¿no?... ...que han, evidentemente los ingresos de los ayuntamientos... ...pues han, han estado mermados, ¿no? ...y bueno, luego numerosas situaciones, ¿no?... ...que ahora, pues no, si, si le parece a ...pues podemos hablar de todos estos temas, ¿no? ...pero hacemos un repaso por parte... Eh, de lo que ha sido la, tanto las propuestas como la línea política de Izquierda Unidad en el Ayuntamiento de Siemón bueno, y que nos comente un poquito, cómo ha visto este año sí. que ya está prácticamente finalizando Bueno, así que se incorpora también Fernando Rivera Buenas noches sé. eh, Bueno, no sé, Fernando, ya te habíamos presentado no sé, venía escuchando quizás por el coche, sí. ¿no? Y bueno, pues sí, que salvo Bueno, pues... Vamos, a resumir, en poquito tiempo tampoco podemos hacer una cosa, daría para un monográfico sobre el tema de eso, yo no lo voy a pretender. Yo voy a centrar en algunos, en algunos temas más, más importantes, que entiendo más importante, lo que es el año, ¿no? para situarnos un poco. El año 2009 empieza con, con las cifras más fuertes, me voy a referir siempre a esa ¿eh? ...de incremento del paro, los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2008... ...es cuando se producen los incrementos de, de paro más, más fuertes... ...del orden de 200 personas cada mes y eso. Entonces el año mmm, nace y parte con un, una explosión fuerte de la crisis aquí en Éxija. Eh, eso va a marcar todo el año, es primera cuestión... Segunda cuestión, el, el Ayuntamiento de Cija en el año 2009 eh, ha tenido presupuesto y ha tenido presupuesto gracias a, a, a la posición de Izquierda Unida. ¿Eso qué ha significado? Bueno, pues eso ha significado que el Ayuntamiento pueda acogerse a determinadas subvenciones, a determinados eh, recursos que sin ello, pues difícilmente se hubiera podido acoger... Eh, nosotros eh, planteamos en el presupuesto eh, una serie de, de enmiendas que iban en las líneas de, de rebajar el gasto corriente en determinadas cuestiones más superfluas, entre ellas, por ejemplo, el tema de, de grupos, de liberados, etcétera, etcétera. Digo esto porque se ha hablado tanto de estos temas, pero el único que ha dado trigo ha sido izquierda unida, o sea que que hay otra fuerza que tienen, sumando, se ha demostrado que tienen números en el pleno como para hacer estas cosas, después no las hacen. ¿no? Eh, hablan, amagan, pero realmente no hacen las cosas. ¿no? Entonces nosotros hicimos esto y también eh, aumentamos una serie de partidas de gasto social que a lo largo de este año se pues, han ido desarrollando. Eh, después, otra característica de este año ha sido el año de, de los fondos FEIR y de los fondos PROTEJA. ¿no? hasta bueno pues hasta ahora pues los ayuntamientos pues han ha analizado su política que si hace inversiones, que si no hace inversiones que si la hace bien, que si la hace mal este año 2009 el ayuntamiento de Sijar, yo creo que la mayoría de los ayuntamientos sus inversiones, por lo menos de Sija, sus inversiones han venido fundamentalmente de, de forma externa ¿no? eh, o sea han venido por los fondos del Estado y por los fondos de la Junta Andalucía de Proteja después también mmm, podemos ver que Eh, el, el Ayuntamiento ha tenido bastante apoyo por parte de, de la Junta y de la Diputación. ¿no? Esto, como decía, no nos puede alegrar, pero también tenemos que ver eh, muchas veces el uso partidista que hace el PSOE de las instituciones. Del FEI podemos decir, y del Proteja, que en cuanto a inversiones le han venido bien al pueblo, pero en cuanto a creación de empleo, Eh, ...ha sido un empleo temporal, ha sido un empleo solamente masculino... ...eso lo hemos hablado a lo largo de esto... ...y después ha sido un, un empleo poco numeroso en cuanto a la inversión... ...o sea, eh, todavía no está cerrado lo porque eh, ...queda la obra del hospital a la, la gorda... ...pero mmm, no, ha, eh, no han pasado de 600 los contratos que se han hecho... ¿no? ...hay que tener en cuenta que por ejemplo los fondos de, del PER... ...que son en torno a un millón y algo de euros no llegan a los 7 millones que se han barajado aquí en los contratos están en torno siempre los, entre 400 y 500. ¿no? Entonces estamos viendo ya a primera vista, a primer bote pronto, que la, la creación de empleo no ha sido la esperada la esperada, ¿no? la esperada mm -hmm. ni la necesitada, sobre todo la necesitada. ¿no? Después, otro elemento dentro de, del año, el año pues ha contado con la con la dinámica yo creo que negativa que ha habido sobre el tema de las operaciones de tesorería y que se sigue dando. ¿no? Las operaciones de tesorería se utilizan por parte de tres grupos como un instrumento para, eh, para sacar otras cosas del de, de gobierno municipal y, y, en todo caso, cuestionar otras mmm, políticas generales. ¿no? Yo entiendo que si se quieren cambiar las políticas, eh, bueno, cada uno depende de su responsabilidad, pero bueno, un instrumento es los presupuestos. Y otro instrumento es la moción de censura. Esa moción sí se ha planteado en este año, en este caso por el Partido Andalucista. Eh, yo creo que, que ese elemento es positivo, lo he dicho, o sea, es positivo que se asuma la responsabilidad de trabajar en positivo. O sea, que yo prefiero una fuerza política, eh, que bueno tiene un, es la segunda fuerza y que tiene seis concejales, que aspira a gobernar... ...lo que no me parece razonable es que si no se aspira a gobernar... ...pues que se, eh, se golpea la ciudad, a los ciudadanos... Eh, ...para conseguir el desgaste del gobierno... ...y conseguir mejores resultados hipotéticos en el año 2011... ...no sé si me explico, o sea que... Eh, eh, ...parece lógico que sí, bueno, si... ...si va a gobernar la fuerza mayoritaria que es el Partido Socialista pues entonces habrá que apechugar en el sentido de que las cosas que sean positivas para la ciudad habrá que dejarlas pasar. Habrá que apoyarla en otro caso. En todo caso, lo que no creo que la política de oposición consista en reventar el ayuntamiento, o sea, en bloquear la situación económica de tal forma que si la crisis es dura y la situación es complicada, hacerla más complicada para que el gobierno reviente. ¿no? Yo eso no me parece lógico. Y en ese sentido creo que la, la postura que planteó el Partido Andalucista parece coherente desde su lógica, Eh, lo cierto es que no ha concertado los apoyos de, del resto de los grupos de, de la oposición, por cierto que ellos no tuvieron el detalle, estamos hablando de un repaso del año no hablaban, el... hablaban de oposición, pero no, no contaron con nosotros. No contaron con nosotros, o sea, ellos no contaron con nosotros. Ya, ya daban por hecho cosas que no estaban... Claro, entonces, en, eh, aparte ha demostrado, el, en este caso estamos hablando de lo positivo, a mí me parece mal, más coherente que se vaya a una moción de censura que vaya a un, un reventamiento de la asociación económica del ayuntamiento. Yo creo que eso va en contra de los ciudadanos. Después también lo que ha habido es un... un Un, vamos, claramente una apuesta por la derecha, o sea que el Partido Andalucista a, a sus votantes que es de centro izquierda o alguno de izquierda que pueda tener, pues le da un mensaje claro que ellos, sus alianzas de gobierno y preferentes, pues son por ese lado. Bien, eh, ese ha sí sido otro, otro elemento destacado de, de este año y... Y bueno, yo creo que esa, por ahí han ido la, las cosas. Yo creo que a partir de la, del tema de la, de la moción eh, y cada vez también la, la cercanía ya cada vez... Bueno, la cercanía, que estamos cada vez más cerca, las elecciones municipales y tal, y que hemos pasado la, la mitad del mandato y eso. Entonces ya cada uno... Y yo espero, que yo creo que tendrá que cada uno ir mostrando un poco su... Eh, sus su tendencias ¿no? aquí hasta ahora ha habido un bloque como tú has dicho de, de tres partidos que han ido a piña a meter palos en la rueda desde mi punto de vista no han construido un positivo cuando alguno ha querido construir un positivo que ha sido el partido de los demás no les han echado no le han seguido porque también la situación en es muy complicada Pero bueno, para eso, para eso se presentan las elecciones. Hay que algunas veces. Si sí, te encuentras con la situación esa, la tienes que resolver. Hay, hay que resolverla y hay como, sin querer entrar en las polémicas taurinas, hay que echarse al ruedo sí, también. Sí. En, la, en la política, ¿no? O sea que la gente se presenta a las elecciones para este tipo de, de cosas. Hay que echarse al ruedo y ante los problemas, ¿no? lo que no vale es la, quedarse, digamos, en la barrera, ¿no? Y después, hombre, eh, veo que ha sido. El, el, el año también ha habido un, una remodelación del gobierno municipal que se produjo en el verano, no sé si lo recordaréis eh, creo que fundamentalmente por el agua que estaba haciendo el área económica eh, eh, evidentemente hay un momento de crisis pero eso no lo explica todo no, el eh, área económica ha sufrido durante la cuanto, legislatura ya varios cambios claro, este es el tercer cambio en el área económica mmm, Se puede decir que la crisis ha afectado, y es verdad, pero no lo explica todo, ¿no? Porque también yo decía que el, el gobierno municipal, eh, en este mandato que el Partido Socialista gobierna solo, ha tenido muchísimos apoyos de la Junta de Andalucía, más que, que en el mandato anterior, que hubo un cogobierno. y particularmente, vamos, yo lo en las áreas que nosotros nos tocó gobernar la gente de Izquierda Unida, yo ahora un poco analizando... ...y contrastando datos pues se ve que, que el apoyo de la Junta es muy, más fuerte... ...pues por ejemplo en el medio ambiente no hemos tenido los apoyos... ...que, que ahora mismo el gobierno está teniendo... ...y en bueno en los temas de los fail, en el tema de, de dinero que se han reconocido... de hombre, ...también ha sido positivo se haya reconocido parte de la deuda del hospital... Eh, ...del Plan General de Ordenación Urbana, total... Que ...apoyos están teniendo... ...pero no se le ve al gobierno municipal... ...con la sortura para manejar, digamos... ...los problemas económicos y políticos de la ciudad... ...con la sortura que, que vamos, que se le debe de exigir... Eh, ...por parte de, lo, de los ciudadanos, ¿no? sí. Esto es un poco el resumen, Podría extender mucho más, pero bueno... Porque un tema también importante hubiera sido... ...que se hubiera materializado, aunque ya se ha consignado... ...bueno, no se ha consignado... ...hay un compromiso de pago, pero lo suyo hubiera sido que, por ejemplo, se hubiera materializado en parte, a lo mejor no, porque la posibilidades económica pues, no se podía, pero el dinero, por ejemplo, reconocido de, de, de la deuda del hospital, ¿no? que se ha reclamado por parte de Unida. Sí, bueno, ahí no tengo los, no tengo los datos si se ha materializado... Eh, la cantidad que ya el ayuntamiento había puesto. No estoy en condiciones de... Estamos hablando de cerca de 7 millones de euros. Sí, pero de los 7 millones, no eran más de 7 millones, pero de los 7 millones había una parte que la Junta se hacía cargo, o sea que ya la Junta se atiende... A Uh, ...atiende a los proveedores directamente... ...y 2,3 millones me parece que era, estaba en torno... ...a lo que ya el ayuntamiento había aportado... ...de sus propios fondos... ...y que tenía que ser compensado... ...no estoy en condiciones de, de decirte si ha llegado... ...si hubiera llegado... ...evidentemente hubiera sido una inyección... ...por eso te digo que la... ...hombre, que dentro del momento... ...yo reconozco que el momento es muy complicado... desde el punto de vista económico... ...pero que también están teniendo bastante apoyo si ese dinero ha llegado, y eso la verdad es que bueno, han tenido un apoyo importante, también hubo apoyo de la Diputación, o sea que han tenido una serie de, de apoyos importantes a la hora de la gestión. Entonces muchas veces se le ha visto bastante eh, falta de gestión, como ha pasado por ejemplo en el último pleno con el tema del Palacio de Peñaflor, que prácticamente, el último, prácticamente no, el último día que había de plazo para reclamar, Eh, daños y perjuicios, la empresa que había sido adjudicataria del contrato y eso pues se trajo la petición de tal, o sea que había fallos eh, gordos y bueno que se le puedan achacar a otras de eso pero claro los responsables políticos tienen que estar pendientes de, de, es de los temas, atención. evidentemente no van a llevar todos los papeles de un ayuntamiento como este no de 40.000 habitantes, pero sí tienen que estar encima de los problemas Y si alguien no digamos, nos mueve los papeles como con la rapidez y con la diligencia que tiene que hacer, pues no basta solo con estar inaugurando y con estar, digamos, haciendo política, entre comillas, de cara a la televisión, ¿no? Sino que también hay que estar encima de los problemas importantes y gestionarlos, ¿no? O sea que la palabra gestión yo creo que ha sido, y ha, sido, ha sido y viene siendo lo que más ha fallado en cuanto a, a la labor del gobierno municipal, ¿no? Durante este año, por ejemplo, vimos algunas cosas comentadas, lo del de el tema de la crisis. ¿no? Este año también, eh, por parte del Grupo Municipal de Esquinidad, se, se realizaron varias propuestas en ese sentido, ¿no? por ejemplo, de la creación de la bolsa de trabajo. De empleo. Bueno, nosotros el año, yo creo que vamos, si se acordáis, un poco con tirar con la moviola hacia, hacia atrás. El año lo empezamos con, con el tema de, de, la, de la lucha contra la crisis. Eh, hicimos tres, vamos, varias reuniones por barriada, hicimos una movilización muy importante el 1 de febrero, estuvimos después aquí a nivel local, pedimos la creación de una bolsa de, de empleo, ahí estuvimos de acuerdo con todos los sindicatos que están presentes en la comisión de seguimiento de los FEI, En el principio se nos dijo que no en rotundo, al final eso tuvo que salir adelante y se demostró que, eh, hombre, que lo que decíamos había razones para pa decirlo. Estuvimos muy pendientes de los temas de, de las obras. Yo recuerdo que fuimos el único grupo que planteó propuestas a las obras, entre ellas, por ejemplo, la del hospital. Yo me acuerdo que el, presupuesto, el borrador del presupuesto del 2009... Eh, me parece que contemplaba 300.000 euros para la urbanización de, del hospital. Qué claro, realidad. la urbanización del hospital está prevista, vamos, se ha cometido con un contrato de 1.800.000 euros, no seis veces más. O sea que <risa> nosotros dijimos que, que, vamos, en ese sentido los FAIR vinieron, como yo vivo, al ayuntamiento para poder urbanizar la, la parcela del hospital. Si no, el ayuntamiento si no, tú, no hubiera tenido capacidad para urbanizar eso. Otra reflexión sobre ese tema, ¿no? Que que hago aquí, ¿no? O sea, ahora sabéis que ha habido, hay una polémica y, vamos, con el tema de la, de la deuda histórica, ¿no? El pago en solares de la deuda histórica, ¿no? Hombre, desde el punto de vista contable decir, bueno, pagar con deuda, o sea, con solares, eh, eh, bueno, es pagar también, ¿no? Pero, claro, entonces vamos a ponernos cada uno en nuestro sitio y, de, y decir, bueno, pues entonces... El, por ejemplo, la Junta en el tema de, del hospital tendría que haber hecho la urbanización de, del hospital y tendría que haber pagado el suelo de... O sea, que si la Junta, eh, o sea, el, el Estado le cobra a la Junta el, los suelos, eh, los ayuntamientos, ¿por qué no podemos cobrarle a la Junta, por ejemplo, los suelos donde se hace el hospital cuando claro. el tema es sanitario es una competencia suya? Eh, más en ese sentido, porque los ayuntamientos entonces también no le cobran los suelos a la Junta. Eh, eh, para, para hacer los colegios ¿no? Que los ayuntamientos ponen los suelos gratuitamente a la consejería para que hagan los colegios y, las dotaciones. y yo creo que todos los ayuntamientos están satisfechos y contentos de, de entregarle a la Junta suelos para que se haga un colegio, para que se haga un instituto para que se haga un hospital yo creo que es porque siendo gratis no lo hacen ¿no? como pasa aquí en las carrachelas ¿no? que tenemos un núcleo donde hay zona destinada para ese uso y la Junta de Andalucía pasa olímpicamente Claro, no, pero lo que me refiero es que el argumento que utiliza el PSOE, desde el punto de vista formal, sí, claro, los suelos tienen balón, evidentemente, claro. pero si vamos a una colaboración entre administraciones, entre instituciones, el Estado le tendría que, si la Junta necesita suelo para promover vivienda, tendría que cederlo gratuitamente porque el fin del Estado, teóricamente, es el mismo que el de la Junta, que en este caso de la vivienda es promover que haya vivienda barata para los ciudadanos. Eh, y en este caso, mmm, yo también, por ejemplo, aquí a nivel local, no me ha parecido, no me he metido en la dinámica de decir, bueno, pues vamos a cobrarle el suelo a la Junta, no, no el suelo, pero si ¿a alguien se le ocurrió cobrarle el impuesto de obra por el hospital. <risa> Entonces, esa dinámica yo creo que no vale, pero ahora tampoco vale para el Partido Socialista en, la, en el Estado, ¿no? Para pagar la deuda histórica, ¿sabéis lo que me sí, estoy refiriendo? Lo que no vale es que aquí en Esia, pues a, a algún listo que quería cobrar el impuesto de obra por el hospital se le diga que no valga, que me parece bien, que yo creo que es una, un pasote eso pero también eh, al Estado hay que decirle que lo, no vale que a la Junta de Andalucía y a Andalucía se le pague eh, en solares la deuda histórica, no eso es lo que quería referir. Bueno pues ahí quedaba el análisis del portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de ¿no? sobre la sobre este último año 2009 eh, la política municipal antes de pasar a temas de ámbito nacional e internacional como está aquí Fernando Rivera que es coordinador local de Izquierda Unida pues va a presentar las actividades que la Asamblea Local de Izquierda Unida ha llevado a cabo durante el año 2009 Bueno, pues deciros que este año para Izquierda Unida ha sido bastante activo, yo en las demás formaciones políticas no veo que hagan nada en comparado con lo que hacemos nosotros yo no sé es que parece que bueno, voy a parece que no existen, ¿no? Sí Me voy a deciros más o menos a qué nos hemos dedicado lo que es el área interna de Izquierda Unida, a qué nos hemos dedicado durante lo que ha sido el año. No sé si os acordáis que en enero estábamos con un grave problema, que nos encontramos con que estaban siendo bombardeados la franja de Gaza. y tuvimos bueno, Durante enero y durante todas las navidades. Eh, todas las y navidades, nos dieron las navidades estuvimos tuvimos... Que... Estuvimos prácticamente yendo a Sevilla casi, el mes de diciembre y enero, estuvimos yendo todos los domingos a manifestaciones a Sevilla. Hicimos un acto que fue muy entrañable en, en el salón en la que Ajá. participaron todas las fuerzas políticas, incluso el arcipreste de Esija, sí, ¿no? Luis Rebollo. Y una eh, conferencia también. Bueno, ¿la ah, la conferencia de María José, José María Lera. ¿sí? Que ahora ha vuelto a, a sí, sí. Palestina. A ver si lo dejan entrar, si dejan entrar ¿eh? los israelitas. Porque ya han ido varias veces y no los han dejado entrar, pasar. Fue una, una conferencia bastante interesante que y dio mucho que hablar. Y ¿no? han ido a pasar el fin de año allí. Uh -huh. La conferencia estuvo muy bien y gustó muchísimo. Porque habló de lo que era el acoso y de cómo, cómo, se estaba, cómo estaba el gobierno sionista de Israel. Estaba afrontando... ...el intento de, de expulsar de, de su país a los, a los palestinos. Y en, en febrero, el 1 de febrero... ...tuvimos una, una manifestación contra el paro... ...de la que, de hay, agua, que, de, de de la que hay que mojarse... ...de estas de claro. lo mismo que hoy... ...de estas que hay que, que ir a mojarse contra la crisis... Hay que, ...esta es la que, la que nos demuestra que, que nosotros nos mojamos... ¿eh? Sí. Ese día cayó agua. ¿Eh? En todos los sentidos. Oh, dice, de, cuando tú ves que te estás mojando en todos los sentidos. El 1 de febrero. Ah. El 1 de febrero de, de este año. Y después en marzo, por los actos, apoyamos todos los actos que organizaron el área de la, de la mujer del de, de ayuntamiento con el Día de la Mujer Trabajadora. Y en abril tuvimos la jornada republicana en la que como todos los años siempre la, la organizamos con mucho cariño para que salgan bien, que sea algo bonito y que, que sea cultural y que se, y no solamente eh, sirva como un acto simbólico sino como una, un, una forma donde podamos cada día tener personas que estén más a favor de la República. Entonces, eh, estuvimos el 16 en un teatro eh, que se llamaba Teatro por la Memoria o no recuerdo muy sí. bien, creo que era Teatro sí, por la también. Memoria, el, el Teatro Tar Taraf. ¿no? no, de la Compañía de Taras Com Teatro. El, compañía de Taras Teatro. Y después el 17, un, un recital poético en conmemoración de, de los 70 años de la muerte de Antonio Machado. Y el 18, la conferencia estrella, a cargo de, de José Antonio Barroso. Sí, este año ha el año barroso. El año barroso ha, el año, barroso. <risa> ha tenido y, y, que el año de la sub, lluvia, también sub... sí, estaba lloviendo bastante <risa> el día bueno, de José Antonio. En mayo, en mayo hicimos un acto bastante bonito eh, con la juventud, en la que participó la asociación La Escalera, Hierbabuena, Izquierda Unida, el SA y el PK, en la que la Casa de la Juventud dieron cita a muchísimos jóvenes del pueblo de Sija, una monumental fiesta, eh, todo el mundo solo pasó Muy bien. Sí, solidaridad Muy, de palestino. solidaridad con el pueblo palestino. ¿no? La que se recaudaron 1.500 euros. 1.500, si no recuerdo a Sí, a ver, sí, 1, 500, sí, por ahí. En, ahí sí, en torno a 1.500. Ah, sí. Y entonces se le entregaron, posteriormente se le entregaron en mano a, al, presidente al presidente de la asociación. De la SECO, ¿no? de la eh, en junio tuvimos elecciones. Como sabéis, somos un partido. Una, una, una agrupación. Política la formación que, política. Una formación política que, que participamos activamente en todas las elecciones y tuvimos nuestros actos y, y unos resultados muy esperanzadores en ese. Después, eh, en septiembre empezamos de nuevo la actividad política, el nuevo ciclo político, y empezamos también dando mucha batalla con la presentación de del taller de... Lo, la, lo primero, si no recuerdo mal, fue la, la, la ofrenda floral, ¿no? En noviembre, ¿no? La sí, eso fue es el floral. Y después, después fue... No, eh, en octubre también se participaron algunas manifestaciones. Eh, el 14 de noviembre, en octubre, en octubre eh, hubo manifestaciones también, ¿no? El 6 de octubre, creo que el, fue una manifestación importante. El 4, civil, ¿no? Importante. ¿no? El 4, domingo 4, en el prado San Sebastián, ¿no? El reparto de la riqueza, me acuerdo que, sí, que sí. era. Sí. El reparto de la riqueza. Después también hubo... Tuvimos el congreso del PC, que también desde Sija, pues, hicimos las aportaciones necesarias. Sí, el 15 de noviembre también fue se apoyó, se apoyó la manifestación que fueron compañeros de aquí de la Asamblea, ¿no? A, uh -huh. a Madrid, ¿no? A, el a, 14. El, apoyo ¿no? Que hay, sí, el 15 de noviembre o ¿no? el 14. Por el tema del pueblo también, saharau. el Ahí estuvimos puntualmente, como todos los años. ...y el, el... taller este de formación política... ...ha dicho que estuvo durante todo el mes fue... ...tres fines de semana... ...tres fines de semana... Uh -huh. la, ...la manifestación... ...del 25 de noviembre... ...que estuvo también muy bien, muy bien nutrida de... ...del de día de... ...contra la violencia de las mujeres... ...hacia las mujeres... Uh -huh. ...en que participamos como todos los años activamente... ...todos los miembros de Izquierda Unida... ...el 29 de noviembre... ...tuvimos una manifestación contra la crisis que fue bastante importante porque dio, digamos, un, un buen respaldo de lo que es la organización de Izquierda Unida, cuando se convocada por Izquierda Unida, fue un, un gran respaldo a la organización y donde nos dimos cuenta realmente cómo los medios de comunicación tapan nuestros actos. Sí, sí y, sobre la maniesa. Y de, y después... no sé, José Manuel, si pueden meter eh, un audio que tenemos preparado sobre la manifestación de Izquierda Unida el 29 de noviembre. Ah, sí, en la tertulia sí. estuvo allí micrófono en mano grabando sí, para recordar, ¿no? a algunos de los dirigentes de la organización, como Diego Cañamero, Felipe Alcarao, Juan de Diego Villanueva, Sánchez Cordillo, uh -huh. eh, Diego Bardera y Cayo Lara. Si, si puede José Manuel, pues metemos eh, pinchamos con la manifestación. Vale, estamos aquí en la manifestación de... De izquierda unida en Sevilla tenemos con nosotros a Diego Cañamero, secretario del sindicato andaluz de trabajadores, dedicando unas palabras Diego para la radio. Bueno, pues Yo creo que estoy viendo aquí un grupo numeroso de trabajadores y ciudadanos y ciudadanas de ETSIA en la manifestación del, hoy del día 29 que Izquierda Unida ha convocado fundamentalmente para luchar contra la crisis una crisis que está dejando en paro a cientos de trabajadores en Andalucía, el 25% del paro de España está aquí ya en nuestra tierra y hace falta que la gente salga a la calle con dignidad, con justicia, con rebeldía para hacer que la crisis no la paguen en los mismos de siempre para hacer que la crisis la paguen realmente quien la ha provocado, quien son los, los, los los causantes de esta crisis. ¿no? Y a mí me parece que es muy importante que los pueblos se incorporen todos a, esta a estas manifestaciones y a estas protestas, incluido Ecia que estuviendo un número importante de trabajadores aquí. Muchas gracias, Diego. Seguimos con la manifestación. Sierra Luque es alcaldesa de Almodóvar y está aquí en la manifestación. Le vamos a preguntar que, cómo ve el ambiente. Hombre, yo el ambiente lo veo bastante bien. y pasa el día que hay, y lo que ha llovido lo veo bastante bien. Hay mucha participación. Todavía no sé exactamente porque acabo de, llevar, de llegar, pero vamos, veo bastante participación. Y además colectivos, de asociaciones y, por ejemplo, nosotros... la. ...la plataforma por el empleo también está aquí y vamos, que lo veo bastante positivo. Es necesaria esta manifestación, es necesaria esta y muchas más, y que la gente tome conciencia de la situación como está, que la verdad está bastante mal. Yo desde la alcaldía, pues la verdad no veo que se estén tomando las medidas mmm, ante esta crisis, unas medidas coherentes, sino que se está parcheando mucho, se está actuando a salto de mata. Entonces la gente se tiene ya que dar, los ciudadanos se tienen que dar cuenta de la situación verdadera que, que estamos bueno que hay es que nos vende mucho en la tele que se va a salir que no se va a salir que han tomado han hecho plan e, plan ahora de este año pero que en realidad medida ante la crisis no se están tomando eh... En ¿Los planes esos que haces referencia tú, el fail y el, sí, el planeta y todo eso, no les ves eficacia? No, hombre, para los pueblos bien porque arreglas calles, arreglas... Sé que te queda el pueblo bonito, pero que en realidad generar empleo no está generando. Por ejemplo, en mi pueblo, 1.300.000 euros el plan es de fondo estatal de este año pasado, de este año que estamos. Y, y se han creado 39 puestos de trabajo, pero no dos continuos. ...de 15 días, de 10 días... ...porque las empresas pueden seguir con sus mismos trabajadores... ...lo veo bien que las empresas... ...pero bueno, que a la empresa le hagan otro plan... ...y a los ayuntamientos ciudadanos, los ciudadanos, por ejemplo, ...a los ayuntamientos pues otro... ...no se ha generado empleo ninguno... ...y cuando se termine la obra no se va a generar... ¿no? ...pues son calles, son... ...y, y femen... empleo femenino ha generado menos o igual... Eh, ...yo creo que menos... Porque que casi todas las obras han sido para casi todos los proyectos han sido para obras y la verdad es que si luego hay una empresa privada no contrata a mujeres. Bueno pues muchas gracias y que tengas un buen día de manifestación. Esperemos. Sí, sí, está Pues nada, que estamos aquí disputándole la calle a la derecha, la derecha ha hegemonizado durante muchos años en la calle y es hora de que la izquierda la tome para exigir que la salida a la crisis sea por la izquierda y no con las políticas que hasta ahora se han hecho, tanto por los gobiernos del PP como por los gobiernos del PSOE. Y decimos que hay un problema que es el capitalismo. Dentro del sistema capitalista no es posible una solución a la crisis que suponga mantenimiento de los servicios sociales, mantenimiento de los derechos y creación de puestos de trabajo Trabajo. Se puede dar la paradoja en los próximos meses de que se vuelva a crecer económicamente pero se siga destruyendo el empleo. Y por eso estamos aquí para exigir políticas de izquierda y para que haya un cambio de izquierda que solo puede garantizar Izquierda Unida con más fuerza en el Parlamento, en los ayuntamientos y en la calle. manifestación es muy importante. la gente sabe de sobra que esto no es un fenómeno meteorológico, sino que es un capitalismo salvaje que se ha inflado de ganar dinero, que ha creado una burbuja que ha estallado y ahora hay que rellenar ese agujero con dinero público mientras se olvida a la gente, a los trabajadores hay ya un millón disparado en Andalucía el año 2010 no tiene salida, ningún sector tira y por lo tanto hay que luchar mucho porque parece que la salida de Zapatero es una situación de empobrecimiento del 50% de la población, salvar el crecimiento del de capital privado, no, el excedente privado, por lo tanto la lucha es muy importante y a ver si esta manifestación y luego la del día 12 en Madrid destraban todo el movimiento y vamos a una lógica general, a una movilización general que podría terminar como la vez anterior incluso en huelga general, ¿eh? ya veremos valora la participación de la gente en esta manifestación? Pues muy bien, hay más de 130 autobuses... ...la gente le aprieta el zapato y, y hay una alta conciencia... De... Bueno, pues esas eran algunas de las opiniones, ¿no? ...de algunos dirigentes, como este último, pues, era Felipe Carano, ¿no? Eh, el presidente, ha sido presidente ejecutivo del PC hasta el último congreso... ...donde ya, eh, pues, había una renovación en la dirección de, del partido... Y bueno, decir también que, que hemos hablado, bueno, dijimos al principio del programa que íbamos a tener también una entrevista telefónica que era con Juan Manuel Sánchez Gordillo el parlamentario de Izquierda Unida, pero que por problemas técnicos para, para pinchar el teléfono en directo, pues no la vamos a poder realizar hoy. Era sobre la cumbre de Copenhague porque él ha estado esta semana con los movimientos sociales en, la, en el foro que se ha realizado en Copenhague ...por una solución a... Bueno, más que la cumbre, la, la cagada cumbre. de... ...en el <ríe> ...al cambio climático, los, los movimientos sociales... ...pues han estado allí presentes... ...exigiendo... A, ...a los presidentes de gobierno... ...pues que tomen medidas... ...y este parlamentario de Izquierda Unida... ...pues había estado allí, nos hubiera gustado... ...desde la tertulia tener la, eh, ...una impresión de, de primera mano... ...pero bueno, lo dejaremos ...para, para más adelante... Se ve que la, vamos, la intervención de, de Hugo Chávez se ve que ha tenido bastante repercusión, ¿no? No sé si habéis sí, escuchado un poquito lo, los comentarios. Uh -huh. eh, sí, yo he el discurso entero de, de, de, de, de eso discurso, que está por ¿no? internet. Que comentando que, que si el clima fuera un sector financiero... Un banco, ah, y la, esas son, son pancarta pancartas si, que llevaban los si manifestantes. El, si el clima fuera un banco, ya lo hubieran rescatado. Lo hubieran, rescatado. La, hubieran la situación del clima, vamos, eh, eh, bueno, demuestra, me parece que fue Fidel Castro quien lo dijo, ¿no? que, que el capitalismo es un sistema que es capaz, va a ser capaz de... Si sí, no se le impide, mediante los cambios, eh, capaz de cargarse el planeta a Tierra, vamos. Eh, la situación, desde el punto de vista de, de futuro de, del planeta, es bastante, muy preocupante, vamos. Uh -huh. y aparte... O sea, además, decir sí también ¿no? que en la cumbre, pues, había un movimiento, bueno, eh, hechos antidemocráticos, como ha hace el presidente de... Eh, el presidente de Dinamarca, que eran los anfitriones de la cumbre, pues convocó una reunión entre los eh, dirigentes de los países más poderosos para sacar un documento, eh, con lo cual pues suponía una situación antidemocrática porque rompe con la dinámica de cada estado un voto y cada país es soberano y elaboran ellos un documento entre ellos, en una reunión con Obama como, como estrella. Y... Y que bueno, al final el documento que han sacado, que los países del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas, que son Ecuador, Bolivia, Cuba, Venezuela Venezuela eh, y Islas de, del Caribe, y era Honduras, que hoy lo han sacado los golpistas de, del ALBA, que ha sido uno de el principal motivo para dar golpe a Estado, no los cambios sociales que se están dando en, en Honduras, pues estos países del ALBA no han, no han apoyado el documento final, que por cierto no es vinculante, no es lo que han hecho es aplazar si sí, un fiasco después de dos años que lleva las comisiones trabajando en este tema ¿no? vamos yo no lo he seguido con profundidad porque estos claro, muchas cosas pero vamos la conclusión que se ve por todos los medios hoy está escuchando incluso a la ministra española Que me ha llamado la atención porque reconoce que ha sido un, un desastre, un fracaso, un desastre. una o sea, falta de compromiso. Cuando Yo ya... creo que ha sido más bien el éxito no, de las multinacionales. no habido dos años para prepararlo y las multinacionales han puesto sus gobiernos títeres ¿no? y han hecho que el acuerdo no sirva para nada. ¿no? Después de dos años de, de trabajo, de mucha diplomacia, de muchos cálculos, de muchísimos países, de muchísima gente, eh, después han llegado las grandes empresas y han hecho que los, los sus representantes políticos en este caso por ejemplo el Obama o el, otro, o el de otros países son los que verdaderamente se han cargado la, la cumbre ¿no? la cumbre estaba abocada al fracaso porque a las multinacionales no les interesa eh, la ecología hoy por hoy no les interesa eh, salvar el planeta, lo que les interesa es contaminarlo todavía un poco más, ¿no? según algunas empresas según parece pues que son las que están mandando en esos líderes ¿no? porque ningún líder verdadero de de un país puede pensar que contaminar sea lo mejor para sus ciudadanos, ¿no? Pero claro, que el, es que ya el tema este, a lo mejor hace 30 años se veía muy lejos y en la época de Carlos Marro se veía todavía más lejos, ¿no? Pero es que ahora mismo tú ves, por ejemplo, el mes de noviembre que hemos tenido y, bueno, tí, empiezas a tirar estadísticas y, y no has tenido un noviembre tan cálido, entonces... La gente de la calle, por pues, estar viendo la oreja al lobo, de decir, o sea, que esto ya no es un tema que... Mm, o sea, que cada y vez... La gente va viendo que se va acercando y que, claro, que, que la acción del hombre, en este caso de... De un sistema como es el capitalista está llevando a que el sitio donde vivimos, a lo mejor dentro de 30 o de 20 años, vamos a estar en unas condiciones que veremos a ver. ¿no? Si, si, si no se reduce drásticamente la, la, la, la, la explotación masiva de los recursos de, de dióxido de carbono. Es que van, van demasiado acelerados. De CO2, algunos políticos sí. de nuestro. Le llaman, ¿Del, con, del Congreso no saben lo que es CO2? No, están los negacionistas uh -huh. también, ¿no? De, del cambio climático. Eh. Eso, eso sí he escuchado. Y Habéis escuchado risa. algo de... Vamos, yo creo que vamos el, el PP hizo mucho hace tiempo con esto del Primo, de Rajoy y eso. Uh -huh. Pero yo creo que ahora se han tenido que callar con claro, este tipo de cosas porque, vamos, yo creo que vamos, Rajoy se daría cuenta que metió la pata, pero bien, bien gorda, ¿no? Pues hombre, hombre contactar con personas que han estado allí eso yo creo que es un tema muy interesante que habría que, que profundizar. Yo creo que veo que, que, que es que lo, lo que la, la pancarta esta que. la cartel que ponía el, el de Greenpeace. Eh, los políticos ha, eh, hablan y los dirigentes actúan, ¿no? era Más o menos. No sé, yo veo que, no. que la, el, el problema que, que tiene es que. El, el, el cambio climático y, y esta es la cumbre de Copenhague, y no se, parece que no se, yo no lo veo así, yo no lo estoy mirando y digo, bueno y aquí no hay y aquí, que tiene que haber primero que tiene que haber una, un documento hecho por los científicos no por los políticos porque los políticos van con intereses económicos pero estos políticos vamos Porque el que está defendiendo a su pueblo no está, no va por intereses económicos. Pero esto esto es que se le ve el plumero. Entonces, el, el problema es que tendría que haber un documento hecho científicamente. ¿Dónde están los problemas? Pues los problemas están en estas industrias. Y los demás países pues tendrían que ponerle remedio a esos problemas que plantean los científicos. Lo que no es normal es que un político en unas comisiones ahí venga a plantear unas soluciones que yo no es que no la veo, ¿eh? Después, hombre, ya, ¿Dónde está el documento científico que estudie sobre los cambios que se están produciendo? El, no lo no enseñan por ninguna parte. En, también, otra forma, yo creo que de no, de no llevar las cosas a su sitio, eh, entra en una dinámica de que esto es un movimiento de, a lo mejor de, solo de, de ecologistas y eso, ¿no? Es un movimiento de, de la gente que quiere que sobrevivamos que con el planeta. Podamos, le dejemos algo a las ahí, generaciones. Ahí futuras. Pero, mm, O sea que no es antipartido y anti ideas y eso porque por ejemplo Evo Morales eh, una de las cosas que está impulsando mucho en su política es el tema de la tierra y que está muy yo creo que muy arraigado la, la pachamama no la con efectivamente con la tradición de los, de los indios no de, de la una existencia coordinada y armoniosa con, con la con la madre tierra la pachamama no uh -huh. eh, me parece que a Evo Morales lo han señalado como como una persona, no sé si la han propuesto para algún tema de, de premio Nobel, sobre el tema el Nobel de... Nobel de la Paz, porque no, el Nobel no, de la Paz no, saludan a cualquiera, ¿no? no es, a... De, precisamente de defensa de, del planeta, ¿no? que por cierto sí, está Bueno, ya... de hecho, he anunciado que va, va a organizar una cumbre contra el cambio climático en Bolivia, ahora en 2010, no sé si en abril o en febrero, no recuerdo la noticia, pero vamos. Oye, por cierto, no sé si hablas movimiento de, social de la victoria de Evo Morales. Sí, lo hablamos la semana pasada el problema, con el 64% de la Este año, la, 2009, ha sido el año en que ya prácticamente el premio Nobel de la Paz ha sido, sí. Sí. se ha prácticamente desprestigiado Obama, por... Sin haber hecho nada. Llamaban el, el Chávez el otro día dijo en su discurso, oh, precisamente sí. la cumbre cambio climático, que había hasta aquí el premio Nobel de la guerra. ¿Eh? el premio Nobel de la guerra bueno, el premio que le dieron a al Gore tampoco se, <risa> se libró de, del cachondeo genérico de, del personal vamos. porque Obama al mismo día que recibía el premio Nobel, mandaba a 30.000 soldados a Afganistán. Bueno, y aparte de hecho, ahora, la ahora ha, in, ha instalado siete bases norteamericanas militares eh, en, Colombia. en Colombia, que las bases en Estados Unidos sirven para aplicar la doctrina Monroe de América para los norteamericanos. El escudo eh, antivisil y en es las eh, puertas de... Y en dos la... islas que son de... de vamos, que se, pertenecen a Holanda, que están enfrente de Venezuela. Eh. En estas dos islas ha llegado un acuerdo con el gobierno de Holanda... Eh, el premio Nobel de la Papa instala también, eh, vamos, para poder utilizarla justo enfrente de, de Venezuela, ¿no? Los demócratas que, que ya hablamos en el programa anterior como funcionarios de, de, bueno, de los Estados Unidos, de, de la oficina de intereses de norteamericana en La Habana, eh, porque allí no hay embajada, hay oficina de intereses, pues lo habían pillado con la mano en la masa con la contrarrevolución entregándole portátiles, dinero y, y móviles. Están ingiriendo en la soberanía de otros países. Bueno, y entonces, David, perdona, otro co otra cosa que se celebra este año, el 50 aniversario de la Revolución Cubana, con uh -huh. ¿eh? una revolución que ha hecho el pueblo de Cuba y que... Que bueno, UNICEF ahora declara que en Cuba no hay eh, desnutrición infantil, cuando en toda América Latina, en toda Asia, en toda África, todos los países hay desnutrición infantil. ¿no? Y otra noticia que salía ahora a la palestra, lo relaciona con Cuba, porque eh, después del triunfo de la revolución se produjo una ley de reforma agraria y una de las compañías afectadas que se nacionalizó fue la entonces multinacional americana United Fruit Company, ¿eh? ah, la free, ¿no? que actualmente se llama... Chiquita, ¿no? Ahora eh, la Fiscalía de, de Colombia pues, está investigando a la bananera ¿m? porque parece ser que la United Fruit Company, que en Cuba se nacionalizó y era de las multinacionales más importantes, eh, entregó 4.200 fusiles AK-47 y 5 millones de proyectiles procedentes de Burcarias camuflados en un barco de, de Chiquita Brands, que es como se llama ahora, a los paramilitares colombianos para que asesinaran a líderes sindicales y desplazaran a los campesinos de la tierra y que han perpetrado 11.000 asesinatos que se pueden adjudicar a la multinacional norteamericana para eh, quedarse con la tierra en Colombia. 11.000 asesinatos y miles de desplazados por parte de, de la sociedad colombiana, por, de los a agricultores colombianos en beneficio de una multinacional americana y yo pongo este ejemplo para que nuestros radioyentes y nuestras radioyentes eh, hagan una reflexión ¿no? sobre quiénes son los, los demócratas, ¿no? los demócratas que intervienen en otro país y pagan asesinatos y pagan pero luego controlan los medios de, de comunicación. ¿no? Y, y luego le damos el premio de la paz. Y se le dan el premio... <risa> de la guerra. El premio de la paz, ¿no? Un tema también sí. eh, que... Bueno, que yo creo que podemos tocar y en estos últimos minutos del programa es el tema, bueno... El, el final feliz, ¿no?, de del regreso de a minutos a a su a tierra, y un, ¿no?, a, a, a la otra, IU, ¿no? Otra de las cuestiones pendientes que teníamos, que <coughs> hemos tenido que desconvocar, que sí, era la, bueno, la concentración de hoy. Hoy se iba a realizar una concentración en Ecia, o día 21. Eh, yo creo que ha podido, ¿no?, la presión social que había en España, bueno, y eh, yo creo que en todo el mundo, ¿no?, sobre este tema, ¿no?, sobre... Eh, de que Marruecos, no por, en este caso, por el rey ¿no? de Marruecos, no por un capricho suyo ¿no? y por la presión que estaba haciendo Marruecos a, al resto de países, sobre todo a España, no que por ejemplo aquí en España no se ha dejado a intervenir, pues en este caso, por ejemplo, como pidió Izquierda Unida, ¿no? con Cayo Lara, que pidió al rey que interviniera, ¿no? Eh, ya se demostró que el Partido Socialista no quería intervenir en este asunto eh, no sabemos por qué bueno seguramente serían por los intereses eh, económicos los intereses comerciales no pero bueno eh, yo creo que al final pues la presión social ha podido no de que esta mujer pues regrese a, a la Jun a su casa como ella pedía sin tener que pedirle perdón al Rey de Marruecos porque evidentemente no tenía por qué no, no tenía motivos y sobre todo ...evidentemente sin aceptar una nacionalidad a la que ya no pertenece... ...en este caso la nacionalidad marroquí... ...bueno ya sabemos que es eh, un activista del pueblo saharaui... ...bueno nacida en el, en, en el Sahara... ...y bueno, pues nada, quería comentar también ese, ese tema que, que no lo hemos tocado. Uh -huh. Yo he escuchado, no sé si alguno de mis hijos comentar que Cayo Lara... Eh, ...lloró y tuvo de, de alegría cuando conoció la noticia... Vamos, lo digo, lo reflejo eso como, hombre, que yo creo que ha sido muy bien recibido por muchos ciudadanos de aquí, de, de, de España, porque la verdad es que en España había una presión social, no digo política, pero sí social, muy importante de solidaridad con, con Amineto Haidat, ¿no? Y la, ahí ha, pues han puesto, De hecho, dice eh, en, en la entrevista que que le hicieron en el ayun, que era la solidaridad del pueblo español, no de su gobierno, sino del pueblo español a <coughs> que le alimentaban estos días de, de huelga de hambre. No, hombre, y, y por ejemplo oh, ¿Y ha puesto el tema de y lo ha vuelto a poner encima sí, de, en el tapete. De, ha, la, ha, servido, ha servido como eh, educativo, ¿no? como, como una forma de, de Yo, llegar a mucha gente que no sabía el eh, problema, eh, que no, no ha conseguido con esta huelga que ha hecho ha conseguido llegar a muchísimas más gente de las que conocían el problema no sabían mm. el problema que tenía el pueblo saharaui y la imagen yo creo mm. que del, del rey de Marruecos ha quedado ha quedado bastante dañada ¿sí? toca bastante mm. en España ¿no? al menos mm. yo no sé si a nivel internacional pero aquí en España creo que se, que bastante ¿no? bueno tiene una actitud de chulería de, de totalitaria de o sea una actitud totalmente Sí, porque bien, vamos, bien, lo de esto de pedirle perdón al rey tenía nariz ¿no? ¿no? y después vamos a los detalles que ha había de, de decirle al ministro español que preparara un avión y decir después que no se Después pues te lo manda no, para atrás otra vez. Que no, que pidan, que había que pedirlo con 24 horas, ¿se acordáis? Que a los 5 sí. o 6 días de esta huelga de hambre, eh, bueno, la, la, la montaron ya en el avión y tal. Y, y le dijeron que, que no, que tenía que pedirlo con 24 horas como si uh -huh. estuviéramos aquí en una oficina de esta de la bueno, póliza, la famosa la, póliza. De... La primera la primera tirada fue que la dejan, la dejan 13 horas interrogándola, ¿eh? Tú sí, sabes sí, lo sí. que es interrogar a una persona 13 horas dándole flases en la cara y luego le quitan los móviles y, el, y el, le mandan el, el pasaporte, le montan el pasaporte y lo devuelven a España, vamos a y decir, en contra de la opinión del piloto. Uh -huh. ¿tú cómo le vas a retirar un pasaporte a una persona que ya está en el ayun tú te, te lo quedas y si, si es del ayun ¿cómo te va a volver a España? Digo, sí. pero vamos, me, me refiero a los gestos de Ah bueno, eso sí, sí bueno, el bueno, insultaron rey, no, y todo cuando que, se venía para acá eh, móntate móntala en el avión que la vamos a recoger y decir, no, ahora tienes que pedirlo con 24 horas para un permisito de no sé qué y ya a las 24 le dijeron, pues ahora no va a ¿eh? ver Y después, esto de pedirle perdón, todo este tipo de cosas, como si estuviéramos en la época del feudalismo. ¿no? Parece que está en otra época. Te había pensado y dice: Bueno, ¿y este monarca que es lo que es lo que pide? Porque si la comunidad internacional ya. Lo, lo que faltaba era ya eh, escuchar a Moratino en el Congreso, cuando dijo que la independencia del pueblo saharaui. Yo, yo me quedé diciendo: Bueno, es la primera vez que se escucha decir a los socialistas. Ajá, lo que pasa es que los socialistas muchos predican pero no dan trigo después exactamente ¿Eh? lo mismo que eso pues hay que coger una bolsita de, de arroz y dársela en, en cuando se hace la recogida de alimentos y esas cosas o la... no, y, y bueno y de llevar a cumplir su responsabilidad del gobierno español ante las Naciones Unidas en el proceso de descolonización de no venderle tanques a Marruecos tampoco no, no venderle tanques a Marruecos ¿no? que también contribuiría bastante pero eso es muy difícil Bueno, y por último, eh, si os parece, pues ya hemos cerrado, decidame comentar la huelga de taxistas que ha habido en España, que, que bueno, que ha sido una huelga demagógica, porque ha estado organizada por la con los taxistas por eh, parte de del Partido Popular y de la extrema derecha de hecho se han dado altercados como un ataque a la sede de Comisión Obrera que es un sindicato de trabajadores pero eso de no, trabajadores. no sería ni fascistas, sería sinvergüenza ¿no? o, o gamberro o y, alguna cosa de esa. y no, de, y de así que, ¿no? que entonces los, no me creo yo ni que sean taxistas se no? ha producido la taxista y la le, ah, li, li, son gamberro hombre, liberalización no, no. De, del sector ¿eh? Y el Partido Popular la usa contra el gobierno de España, ¿no? Decir que la, la liberalización del sector se produce con la aplicación del Tratado de Lisboa, que es lo que estos antidemocráticos del PSOE y del PP a nivel o europeo tan... han hecho en Europa, que es que hicieron, pasaron una constitución a referéndum y se aprobó en España, se rechazó en Francia, en Holanda y en Irlanda, y como no pudieron aprobarla mediante plebiscito, pues la pa, pasaron eh, por el rodillo... Lo pasaron para adelante en forma de tratado, que fue el Tratado de Lisboa, que contempla... Eh, en forma de rodillo. Eh, colocar neoliberalismo como, como ley. ¿eh? Mm. Y que y una de las consecuencias es la liberalización eh, de la economía. Y ahora nos encontramos con que han liberado en el sector de los taxis. Esto quiere decir que antes el taxista tenía una licencia y que ahora una empresa pues, puede ejercer también... Eh, la posibilidad de transportar a personas con menos requisitos de los que, que había antes, ¿no? que evidentemente va en, va en contra de los intereses de, de los taxistas, pero la culpa no es del gobierno zapatero, la culpa es, es del de PSOE política, y, del modelo, y del PP, de y del modelo neoliberal que ambos aplican en Europa, Y que en Europa se deciden muchas cosas sobre economía, sobre agricultura, y el de eh, que afectan a los intereses cotidianos de los ciudadanos y que, que de hecho y es que que no es, se aparecen en el debate. Que, eh, muchas veces eh, conviene recordarle, en este caso a los taxistas, de que cuando se vota en el Parlamento Europeo la, la, hay una mayoría de, de derecha y... Y resulta que después se aplican unas políticas que después tienen que ser aplicadas obligatoriamente por los Estados. En un tiempo, no sé si en un año. Sí, dan unos un plazos, pero hay que cumplirla. Y ¿no? Hay que cumplirla. Y después dice no, es que esto viene de Europa. Claro, viene de Europa. Pero ¿sabes? lo has votado tú, tío. Pero, pero o, lo, a... o no, muchas veces no se lo ha votado, sino que la gente se ha abstenido, no ha participado. Uh -huh. tal. Entonces, eh, pero, el, el modelo que se está es... construyendo en Europa, uh -huh. pues claro, trae estas... Esta, pero el Partido pero, Socialista pero también, Europeo también ha contribuido porque sí, ha aprobado pero, el Tratado de Lisboa. Pero ¿no? lo, que, lo que muchas veces, hombre, ha sido una reflexión de que eh, muchas veces cómo se, alu al se alucina aquí cómo políticamente se puede manejar gente que apoya el sistema y que apoya el liberalismo y que apoya esto a nivel económico, después te lo puercan su gira, de la gira de la gente que contra las organizaciones. Políticamente no tiene nada que ver, ¿no? no Los gente. que están en contra de eso... Contra, más este en este caso que... ha sido comisiones, pero, pero claro, el, eh, eh, eh, tiene una capacidad... Es decir, bueno, ellos crean políticamente las condiciones para que el liberalismo se aplique a nivel de Europa y después cuando las consecuencias golpean a un colectivo... Le ponen le pone el culpable. Le que, ponen el culpable al que quieren. Dentro, quiere, dentro, de, de, dentro de poco veremos también, por ejemplo, la, eh, el otro día me hablaron eh, también de que se iba a liberar la lotería, la eso pasa, la lotería también. Eso pasa también con la agricultura. La agricultura es que los sectores estos de pequeños propietarios y eso es una zona de, de cargo de cultivo precisamente de los manejos de las organizaciones de, de derecha también a los agricultores. O sea, la, de la pequeña propiedad agrícola se la está cargando el sistema capitalista. ¿no? Va a ser una concentración parcelaria a los gansos. ¿eh? A los gansos. Y bueno, pero después lo utilizan también para moverlo contra las organizaciones <risa> de izquierda y tal. ¿no? Bueno. No, luego las grandes organizaciones, Azaja y compañía, van y se quejan en Madrid, pues se quejen en Europa contra el modelo, que es el que está... O sea, eh, sí, pero que tendrían que ser más críticos en el sentido de, por ejemplo, de que tema no los de manipulen, porque hay muchos taxistas que nos han dejado manipular por la demagogia de, de la derecha. Ah. Y que a muchos le han roto los taxis, vamos, por. Sí, sí, un método muy democrático, yeah. Y que ya mismo veremos también a los de a estos, a los dueños de las administraciones de lotería, porque es que también se va. Yeah. se va a liberar el sector dice del, que ya no va con papel dice yeah, que ahora tú llegas y dices dame el 225 mil y te lo dan en un de los estancos en, en un ticket lo mismo que te dan lo de la primitiva claro <risa> La alimentación de, de los estancos de tabaco, todo. Y, ver, y ver todo. Nos van a quitar de sí, mi, yo, Dios, Esto ya es lo último, ¿eh? <risa> bueno, ahí sí que hay que protestar, ¿eh? <risa> Fernando y compañía, dejamos el programa, ¿no? Porque hemos llegado Pero a. Pero no, no vamos a felicitar a ¿Eh? la tista, ¿o, sí, o tenemos... sí, ya, bueno. Uh -huh. uh, vamos cortando. Si queréis uh -huh. añadir. Uh -huh. algún ¿Hay algún te otro en tema en, en la mesa hoy? No, bueno, decir también, ¿no? Yo tenía apuntado, lo único que hemos, no hemos tocado. En la manifestación, hemos hablado de las manifestaciones de Izquierda Unida del 1 de febrero y el 29 de noviembre, que lo tenía yo apuntado como puntos para hablarlo, pero se mm. no me había anticipado. Y entonces también tenía la manifestación de, de Comisiones Obreras y UGT, se ¿no? Se ¿no? Que ya hablamos la semana eh, pasada. Y, y, y que. que le, de y la que pienso. Que Izquierda Unida pues, ha empujado con la manifestación del 1 de febrero el 29 de noviembre que los sindicatos en diciembre. Convocar, convoque el día 12 una, y ha una una apoyado, Izquierda Unida apoyado de Necia, vamos que le hemos dado una carta de apoyo a UGT y a Comisión Obre uh -huh. y bueno, hemos participado en toda España uh -huh. Uh -huh. bueno pues sin más pues felicitar Asombre. la fiesta a todas las personas que nos escuchan y desea un feliz año nuevo Vamos a desearle suerte a todo el mundo mañana en la lotería. Eh. A ver si no, nos, nos felicitamos, pero. De, Para pagar de millones, hipotecas Sí, sí, en los décimos del PC, ¿no? La, la, la, la, la lotería es patriótica. Un año si, tocó, ¿eh? Un toca, año se toca recordar. Bueno, un año dos, tocó una, un pellizquito. 6 euros un pellizquito. Sobre todo que se ha afortunado a aquellas personas que. Y del SAT también. Ah, bueno, y del Sindicato también. Del, del, del SAT también llevamos. Eh. No, no, yo, yo no llevo. del SAT no he pillado ninguna. ¿Quieres una, Pues a la que va a tocar. <risa> para pagar las multas, ¿no? No llega. <risa> no llega y a pagar las multas. <risa> la hacen falta muchos primeros premios de eso para pagar las multas. <risa> <risa> bueno, bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Volvemos Ya volvemos el lunes después del reyes. La tertulia, como sabéis, pues tiene el calendario, calendario escolar. <risa> ¿eh? eso es. Bueno, pues darle las gracias a todos los que colaboran habitualmente con todos los actos uh -huh. que hacemos en Izquierda Unida, y ahora... que son muchos, uh -huh. y, y que el año que viene se plantea también muy movidito. Así uh -huh. que esperamos que todos se vayan agrupando, que aquí hay que unirse, aquí está todo junto. De todas formas, como. Porque sea de izquierda para izquierda. Ha quedado pendiente lo de la entrevista a Gordillo, pues a lo mejor en estas Navidades eh, sorprendemos con una emisión la ¿no? clandestina no de la tertulia. <risa> Bueno, bueno, buena, bueno buena noche. buenas noches. Buenas noches.